del super 4 también se va a disputar el, el super 4 de lo que fue la primera edición de la eh, mini liga no este, u15 eh, y donde quedaron clasificados Atenas de córdoba instituto salta básquet y regatas para el final Four de, de, de esa competencia así que por ahí en una de las provincias se hacen los dos final four eh, y después en las otras dos provincias en la otra provincia se el super 4 y el partido inaugural Bueno, habrá que ver a ver qué pasa con, con todo con todo esto. Para eso se están moviendo. Todavía no está definido. Lo que sí está definido, chicos, son los octavos de final de, de este Super 20, ¿no? Así que es, y un equipo recortar. que espera rivales justamente Gimnasia de Comodos Rivales y por eso conversaremos con su entrenador, Martín Millagrán. Bueno, Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿cómo andamos vos? la verdad que muy bien, muy contento por el presente del equipo recién terminamos de entrenar a, así que bueno, preparándonos para lo que va a ser el, el primero de noviembre bueno eh, buen arranque eh, si se quiere eh, el tuyo como entrenador jefe y el de gimnasia ni hablar ¿no? porque eh, un equipo con mucho cambio no es un equipo eh, super nuevo si sí con mucho cambio eh, algunos jugadores han quedado, no muchos de la temporada pasada eh, y, y, y el acierto con algunos jugadores extranjeros que han dado que Gimnasia en poco tiempo haya formado una identidad y que haya ganado 5 de los 8 partidos que disputó, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que el arranque es muy bueno el balance muy positivo para estos primeros 8 juegos, como decías vos ganar 5 de 8 es muy bueno y tuvimos en, de los 3 restantes, tuvimos 2 ahí de, de llevarnos los juego el primero con Peñarol que lo perdimos en el último minuto y con Quilmes de visitante que hasta el tercer cuarto ganamos por uno así que el balance muy positivo este es un equipo nuevo porque está en construcción eh, con dos extranjeros que no conocían la liga como Barrera y, y Feimus así que trabajando en el día a día para, para llegar lo mejor posible a este playo que va a ser durísimo Claro, y, y la verdad que bueno una, un, un gran arranque de Shaquille Johnson que ya venía muy bien desde la temporada pasada eh, una pegada con lo del Panchi Barrera que está jugando una un, ha jugado ocho partidos realmente bien y, y Feimus que ha aportado mucho más todo lo demás es como que se, se está logrando de a poquito eh, una, una química de equipo eh, donde obviamente tendrán que incorporar ahora a Paul Jefferson que es la última ficha pero imagino que el acierto con la llegada de algunos extranjeros aceleró todo un poquito más, ¿no? Sí, yo yo creo que sí. La verdad que Panchi se Panchi es un nacional más. Se adaptó muy rápido. Creo que por ahí a, a Feimus le, le ha costado un poco más y le está costando un poco más porque no conocía la liga. Esta liga es muy dura, eh, es muy competitiva, es muy física. Eh, entonces, le está costando un poco más la adaptación. Y lo de... Lo de Jaquil eh, es, no solo como profesional, sino fuera de la cancha, siempre está dando un extra, entonces eh, eso para el grupo es muy bueno. Y la llegada, recién ayer llegó Paul Jefferson, eh, pudimos hablar con él y le, le dijimos más o menos cuál es la idea del equipo, de que nosotros queremos que, que este es un equipo que se pasa la pelota, entonces bueno, que se trate de meter en ese sistema, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás vos como entrenador? ¿Qué cosas Eh, veías antes como asistente de Gonzalo García este, y, y qué cosas ahora tuviste que modificar o cambiar con respecto a hacerte cargo de, de, del plantel, ¿no? como entrenador jefe. Sí, mirá, eh, yo como entrenador estoy, la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque imagínate que estoy desde hace muchísimos años en el club, eh, estoy muy tranquilo, eh, sé que es otra responsabilidad muy grande. Eh, he tomado de, de muchos entrenadores con los cuales tuve suerte de, de trabajar un montón de cosas sigo la línea de trabajo ofensiva, el, es más, lo hablo con Gonzalo a veces, la línea de Gonzalo de lo que él pregonó en estas cuatro temporadas, a mí me parece muy bueno lo, lo que él hizo en el club, yo trato de seguir mantener esa línea de juego eh, y, y trabajando día a día, eso es otra función, pero Trabajando con la misma pasión que el, como lo hacía como asistente no tratando de que desde mi lugar se hagan las cosas lo mejor posible para para que el equipo le vaya bien y qué cosas te cuestan más por ejemplo tomar una decisión dar una orden este elegir un jugador qué cosas te costaron más en este en este arranque no en ese sentido como te decía fabián yo lo tomo con tranquilidad eh, trato de sí cuando tomo una decisión ya lo tengo bastante estudiado entonces eh, es distinto el rol pero trato de tomarme mi tiempo para tomar las decisiones y, y, en, y en el juego obviamente eh, por ahí lo que más me costó fue los comienzos del partido porque hace tanto tiempo de no dirigir eh, pasar a dirigir obviamente lo meterme la, en la dinámica otra vez del, del dirigir en el día a día y la y las prácticas por ahí fue lo que más me costó Ahora ya claro. creo que estoy un poquito más más, más suelto y, y también eso me da un poco más de tranquilidad y confianza para para transmitir las cosas al equipo. Santi, Franco... Martín, sin ánimos de ofender a nadie, obviamente, eh, se volvió a ver una una localidad muy fuerte en gimnasia en lo que va de este Super 20, ganaron 3 de los 4 partidos y el que perdieron lo perdieron por un punto y en el final... Eh, ¿crees que esto fue bueno, obviamente que sí, que fue clave para lo que fue la clasificación de cara a un grupo que era uno de los más difíciles en los papeles? Sí, nosotros tenemos que tratar de hacer la localidad lo más fuerte posible eh, creo que todos los equipos buscan lo mismo y tratar de obtener mejor resultado de visitante nosotros creo que los dos partidos de una gira de cuatro que era complicadísima cuatro partidos de visitante seguidos que fuimos el único equipo que disputó así conseguir dos victorias fuera de casa, más con Bahía Blanca y Peñarol, creo que eso no nos dio un saltito de calidad. Bueno, Martín, con respecto a lo que viene, alguna expectativa del, del duelo Boca-Obras, Obras-Boca, ¿viste algo de los rivales? Sí, la expectativa, bueno, para nosotros son la mejor, imagínate que al terminar primero en el grupo. Eh, lo, vi, lo he visto a Boca, lo he visto a Obras, son son dos equipos distintos, la Son equipos muy parejos, vos fíjate que San Lorenzo, eh, Boca el último partido con San Lorenzo lo hizo un, un partido muy bueno y sobre el final se le escapó, así que bueno, va a ser un playoff con cualquiera de los dos equipos que nos toque, va a ser un playoff muy duro. Bueno, y en cuanto a la incorporación de Jesperson, ¿qué puedes decir uno de él? Y sobre todo, ¿por qué tomaste la decisión de usar ya esta ficha para los playoff? Eh, yo le pedí a la dirigencia tratar de incorporar el último mayor lo, lo, lo antes posible, yo me habían dicho si, en enero. Eh, tomé la decisión porque eh, teníamos, nos pasó en Bahía Blanca, que estábamos sin Daniel Ure, y justo en la cadera se había golpeado Manu Buendía, y habíamos estado con siete jugadores. Y esta liga, ahora cuando comienza la liga de, de dos partidos local tres partidos visitantes que necesitaba una rotación de equipo fluida necesitaba un jugador más en la, en la rotación, por eso la incorporación rápido de Paolo Paolo es un, un jugador eh, que tiene muy buena mano de tres puntos la última temporada promedió 48% en triple, tirando 5 por partido en la Lep en jugó en Unión financiero Oviedo eh, y bueno, espero que nos pueda nos pueda dar una mano y... Fabi... Dale, dale. Sí. Bueno, ¿te imaginabas cuando asumiste este presente con gimnasia? ¿Te soy sincero o no? Eh, sí sabíamos que teníamos que trabajar como lo venimos haciendo pero la verdad que estamos en un presente muy bueno, no solo el presente del equipo, sino las convocatorias a, la, a los preseleccionados como Franco Giorgetti Joan Simencia y, y Panchi Barrera, así que la verdad muy contento Obviamente tenemos que tratar de revalidar todo este laburo ahora en los playos para seguir creciendo como equipo martín un abrazo enorme gracias por el contacto que tengas un, este un buen este octavo de final vas a jugar con el que salga de la llave de, de boca y de obras así que bueno nada lo mejor para esta temporada y bueno gracias por, por estos minutos ¿eh? dale un abrazo grande para, para ustedes y le agradecido soy yo por el por el llamado Martín Villagrán, el técnico de Gimnasia